Bueno, nos vamos con el chocolatazo a Tecate y tenemos a Manuel. Manuel, buenas tardes. Hola, Choco. Hola, ¿cómo estás, Manuel? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Oye, Manuel, tú Hola. tienes una novia que se llama Edna y está en Tecate, ¿verdad? Así es. Muy bien, ¿tienes conociéndola tres meses? Uh, sí, más o menos. Ok, ¿tú ya la has visto en persona o todavía no? Sí, ya la en persona. Ya la viste en persona. Eh, ¿Tú la Así conociste bien. en persona o la conociste por internet y después fuiste a visitarla? La conocí en persona. La conociste en persona. ¿Tú también eres de Tecate? Sí. Ah, no, pero voy los fines de semana O ella vino un fin de semana para acá No, yo voy los fines de semana para allá O tú vas los acá. fines de semana para allá y allí la conociste Así es Ok, ¿y a qué ibas a Tecate antes de conocerla? Ah, mi abuelita tiene un, un rancho allá en Tecate, de hecho Ah, qué padre, qué padre. Sí. Muy bien, entonces la conoces a Edna y te enamoraste de ella Y ahora dice ella que también te ama a ti Ah, pues dice, dice que me quiere y Pero, como le digo, al, se me hace que es el maestro que se la pasa en Messenger y así. O ella se la pasa en el Messenger, está conectada, está online, sí. tú ves todo eso y tú le mandas mensajes y ella no te contesta, pero está así es. ¿Y qué qué sientes? Pues en la o sea, sí la quiero. Es cada vez que el problema es me dijo que si sí podíamos andar y lo quería terminar conmigo y por tenía problemas familiares y así, pero O sea, primero ella te dijo a ti que si sí podíamos que si sí podían andar Ajá. O sea, ya te tiró el rollo y tú dijiste, pues vamos a intentarlo Bien, ahora vamos a marcarle a ver si te mandan los chocolates a ti o se los manda alguien más, ¿ok? Ah, ok Muy bien, no haga ruido ¿Ella qué se dedica? Ah, ahorita no trabaja okay no haga ruido ¿Hola? Sí, bueno, con Edna, por favor ¿Quién habla? ¿Quién habla? Bueno, mi nombre es Carla, yo te llamo de una compañía de chocolates y tenemos una promoción, Edna, no sé si me puedas regalar un par de minutos Ajá. Muy bien, Edna, bueno, mira, como te digo, mi nombre es Carla tenemos una promoción nosotros ahorita donde le mandamos chocolates a alguna persona especial que tú tengas tú no pagarías nada, todo esto es gratuito es solo para promocionar estos chocolates ¿Tú tienes a alguien en mente o alguien especial a quien te gustaría que le mandemos estos chocolates totalmente gratis? Sí Esto es una estación de radio, ¿no? Perdón, Edna, ¿cómo? Esto es de la estación de radio, ¿no? porque qué la pregunta, Edna? ¿Cómo sabes que es una estación de radio? Porque yo la he escuchado. ¿En serio, de verdad? ¿Y qué es lo que has escuchado? Me pasó chocolatazo. ¿En serio has escuchado el chocolatazo? <risa> Perfecto, muy bien. Ya sabes dónde estás, ¿no? lo padre que ya sabes de dónde te llamamos y de qué se trata esto, entonces más fácil para nosotros, dime Edna, ¿a quién le vamos a mandar los chocolates entonces? ¡Ay, qué Bueno, Edna, a ver, ¿a quién le mandamos los chocolates? Ya sabes cómo funciona esto, entonces quiere decir que tenemos alguien en la línea que hizo esto, ¿a quién le mandamos los chocolates? Pero, ¿quién le... a ver, ¿a quién te dice que los mande? La verdad no sé, Edna. tú debes de tener alguna persona especial a quien te gustaría que se los mandemos, a ver dime. Ah. <risa> Porque tú ya sabes que te estamos llamando de un programa de radio, que este es El Chocolatazo, entonces me imagino que sabes muy bien cómo funciona, ¿no? Sí, yo ya sé cómo funciona. Perfecto, Edna. Entonces aquí en la línea tengo a una persona eh, y, bueno, que quiere saber si tú le vas a mandar los chocolates o no. ¿Quién es esa persona? Dice que es tu pareja. Tú debes de saber quién es. No. A ver, Edna, ¿tú tienes un novio? Sí. Pero ¿por qué dudas tanto? A ver, ¿y cómo se llama tu novio? No. que que no están hablando? Bueno, mira, ya lo sabes tú de dónde te llamamos, somos el show derando en la chocolate, este es el chocolatazo, tenemos a alguien ahí, ¿quién crees que está ahí? Tú dices que tienes un novio, él dice que tú eres su novia, entonces digo, no hay ningún problema con que nos digas quién es, ¿no? ¿Cuál de los novios que tienes crees que tenemos aquí? Doggy, cállate. ¿Eh? ¿cuál es de mis novios? Pues sí. Si... ¿Pues cuántos tengo o qué? Pensé que ibas a decir, ¿cuál es de mis novios si solamente tengo uno? Pero bueno, a ver, esa es una respuesta que tú debes de tener. La verdad sería muy fácil si solamente tuvieras a alguien. Perdón que te lo diga, pero así lo veo. ¡Oh, my God! Ya sé quién me están hablando. Como te digo, si tú tienes un novio, tú tienes a tu novio, no debes de tener ningún problema con decir quién es. ¿Cómo se llama? De casualidad no se llama Manuel. O sea, no está segura, de casualidad no será Manuel. Y no, no es Manuel. <ríe> ya valió. Pero, a ver, platícanos, ¿quién es Manuel? No, pues yo no tengo novio. ¿No tienes novio? Entonces, ¿quién es Manuel? Es, pues un amigo, yo pensé que era él. Un amigo, entonces, ¿cómo? O, o, ¿Manuel es tu novio? No. Entonces, Manuel, ¿qué es de ti? Un Un amigo. Ok, entonces tú no tienes novio, Edna A ver, pónganme en la línea ¿A quién te ponemos en la línea? O sea, el que, el que, el que quiere que me hicieran este tipo de chocolatazo, esa broma Bueno, en realidad no es una broma Y tú dices que Manuel no es tu novio que no tienes novio Porque pues, yo no tengo novio, no tengo ni pretendientes Oye, Manuel, tú nos dijiste que era tu novia, que la querías mucho y todo este asunto Y ella dice que no tiene novio Que la verdad es que me ahí, a mi Edna ¿En serio? ¿Estás haciendo esto? ¿Sabe inglés, güey? Sí. ¿En serio? ¿Por qué? Porque yo quería ¡Oh, Dios mío! Pero está bien. No entienden el nombre, pero Oye, Brody, te apuesto que no solamente tiene a otro, tiene a otros, Brody. ¡Ay! ¿Usted ni sabe? ¿Cómo que tengo otros? ¿Y sabías yeah. que era yo porque no lo me sabe? ¿Qué? Si no eres mío, diga el tema de mí. ¿Está nerviosa? ¿Por qué estás haciendo Al español tú, muchacha, acá estás pues en México y en <risa> <risa> Digo que porque sabía <risa> <risa> que era yo por porque cama, no nada quiero hablar en español. <risa> Oye, a mí la verdad se me hace raro. Si hubiera sabido quién era, inmediatamente hubieras dicho es mi novio o lo que sea, pero... Dices que ni novio tienes, que bueno... La verdad para mí estuvo muy raro, no sé. Pero, ¿cuál es tu conclusión, Manuel? ¿Eh? ah <coughs> um, Pues lo más quieres saber es si he hablado con alguien más o no. Oh, Pero my un God. No, no tengo novios, no tengo pretendientes, no tengo nada. Y si ya es que le tu duda ahí está. Yo no tengo novios, no tengo nada. All right. Yo no sé, no tenía por qué hacer eso, la neta, ¿eh? Bueno, pues ahí estuvo el chocolatazo, ya tú tienes tu decisión. ¿Lo último que quieras decir? Ah, pues, nada más, gracias, choco. Ok, bueno, cuídate, hasta luego. Bye, bye. Hasta vale.